Un día, muy de madrugada, se despertó. Algo había sonado en el exterior, algo fuerte que rompió el silencio. Rompió su sueño, sin agobio y con la calma se quitó la pereza de los ojos y salió de la cama. Se calzó las pantuflas y se dirigió al baño. De camino al baño se encontró con una piegatina en el suelo. Se agachó a recogerla y se le rompió el pantalón del pijama que le había regalado su exnovio Aitor. De repente, a, tus, a sus pantuflas le salieron unas ruedas y empezó a deslizarse por el pasillo de la casa. Permanecía oscuro. Hubo un pequeño movimiento y una anchoa se pasó por la rendija de la puerta del cuarto de baño. De repente, se encendió la luz del pasillo y la anchoa se desintegró. De nuevo la oscuridad y un silbido cada vez más agudo e insoportable se fue haciendo dueño y señor de toda la casa. Sus sentidos agudizaron. Nada sucedía ahí sin que se enterase. Nada escapaba a su control. Incluso las moscas organizaron su danza alrededor de la mierda a su gusto y bajo su estricta supervisión. Siempre al ritmo, siempre en círculos. Se dio cuenta de que prefería las formas romboides, lo que le causó una tremenda desestructuración de su sistema vital, de todo aquello que había conocido y dado por válido en su vida. En ese momento, entendió el significado de la torre y la conversación que aquella noche había tenido en casa de aquella señora. Niña, tú lo que tienes que hacer es arremangarte los fardones, porque es que si no te va a mojar. Vale, señora. Acuérdate bien, ¿eh? Sí. Los <risa> faldones para arriba, arremangados. Me acordaré, me acordaré. Muy bien, muy bien. Gracias, señora. es muy bonita, venga. Ala. La verdad que es que con esos pelos no hubiera sido demasiado difícil intuir lo que iba a pasar. Sin embargo, ella no fue capaz de ponerse en aquella tremenda situación. Se lo tenía bien merecido. La ceguera no es buena consejera. Tendría que haber pensado seriamente en aquellos pelos. Tan tiesos. Tan electrizantes. Tan sumamente conectados. ahí, En la tiesura brillaba una luz, un rayo verde que se colaba por las cortinas. Impactaba en su flequillo y en sus cejas, y en sus pestañas, y en todo ese vello que no se ve más que al trasluz del rayo verde. Pensó en decirlo, pero no lo hizo. Se guardó para sí esa foto mental que conserva y conservará. La guarda en su mente y emerge los días de nevada. Back, say Ridge Rock.